Bueno, bueno, creo que era previsible, ¿no es cierto?, anunciando, bueno, todo lo que se había efectuado en su sección, ¿no?, atenta que es el último año, y bueno, no, creo que no hubo sorpresas, digamos, de, de importancia, eh, hubo algunas referencias a seguridad. Y ¿Esperaba algún anuncio? No, no, no, no, no no, no, no se esperaba y eh, me parece que es interesante la, lo que manifestó respecto a las políticas del futuro, se comparten, ¿no es cierto?, las, las cosas que nos debemos dedicar todos lo solaba